You're just a small town girl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 traveling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 They had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 star oasis la fogatera en el oasis la fogatera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 En el osis la fogatera.